Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 9 de abril. Tenemos 11,3 grados de temperatura, frío, y nos preparamos para disfrutar de un fin de semana que viene con la festividad de San Vicente Ferrer. No hay fiestas en su honor... ...pero al menos, a diferencia del pasado año... ...el Ayuntamiento no ha decidido anular... ...ese segundo lunes de Mona... ...podremos salir al campo o a la playa para tomarla... ...porque parece que el tiempo va a mejorar de cara al domingo... ...y el lunes se suavizarán las restricciones anti-Covid... ...pero no mucho... ...el presidente del Consejo, Chimo Puch, así lo anunció ayer... ...a partir del lunes en las terrazas y calles... ...se va a permitir grupos de hasta seis personas... ...y en los domicilios o espacios privados... ...podrán reunirse hasta dos núcleos de convivientes... ...se flexibilizan las restricciones... Eh, ...además eh, de las visitas en las residencias... ...donde todos los mayores y personal... ...esté inmunizado... ...por lo demás todo sigue igual durante 15 días más... ...no se ha aprobado la propuesta de la hostelería... ...que seguirá cerrando a las 6 de la tarde... ...el toque de queda continuará hasta las 10 de la noche... ...y la Comunidad Valenciana estará cerrada perimetralmente... ...no se podrá salir ni entrar sin causa justificada... ...otras dos semanas más... ...con prudencia se debe realizar esta desescalada... ...porque aseguran que aún no conocemos el efecto... ...que las vacaciones de Semana Santa pueden tener en los contagios... ...que van en aumento, ojo, en la Comunidad Valenciana... ...al igual que la tasa de incidencia... ...aunque ese incremento es mucho menor... ...que en el resto del país... ...Elche y Valencia... ...continuamos muy alejados... ...del riesgo elevado... ...porque nuestra tasa de incidencia... ...sigue estando por debajo... ...de los 50 casos acumulados... ...por cada 100.000 habitantes... ...hoy conoceremos... ...los datos actualizados por municipios... ...y nuestros hospitales... ...uno de ellos, el general... ...está ya desde hace varios días... ...sin pacientes COVID en las plantas... ...ayer solo quedaba uno en la UCI... ...y en el Vinalopó hay tres en planta... ...y tres en la UCI... Son datos buenos, que se acompañan de un ritmo de vacunación óptimo. Prácticamente se han vacunado ya a casi todos los mayores de 80 años en Elche y ya han empezado a llamar a los de la franja de edad de entre 79 y 70 años para que en sus centros de salud reciban la primera dosis de Pfizer. Lo malo es ese parón que ha sufrido el plan de vacunación masiva por... De, por el acuerdo de no vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años. Y otra buena noticia, las obras de asfaltado en varias calles del centro finalizan hoy viernes. Solo permanecerá cortada el tráfico por segundo día consecutivo la calle Doctor Jiménez 10. En cuanto al problema del agua, los regantes han remitido una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que paralice la decisión del Consejo Nacional del Agua ...de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura... ...porque los recortes son muy lesivos para miles de empleos... ...condena al sector de la agricultura... ...y pone en riesgo la supervivencia de todo un ecosistema... ...que tiene en este trasvase la mejor herramienta para su conservación. El presidente del Sindicato Central de Regantes advirtió que irán a Madrid a defender el trasvase que lleva más de un año sufriendo mermas injustificadas por lo que consideran imposiciones ideológicas del Ministerio de Teresa Rivera. Y en cuanto al calzado, el alcalde ya anunció ayer que habrá una cumbre en Elche Zapatera para apoyar al sector ante ese posible incremento de aranceles en las exportaciones a Estados Unidos. Pues con este telón de fondo sobre la actualidad comenzamos con algo, necesitamos comenzar con algo bueno, lo que nos deja el cantante y poeta español conocido con su nombre artístico, Muerto, una canción que compartió con la cantautora Travis Berd. Lo bueno. Hay gestos que dan valor y hay detalles que se clavan Si les prestas atención regala de ti lo bueno camina con corazón pero escupe tu veneno si es que hay que ponerle freno a quien causa tu dolor regala de ti lo buen Pero ten siempre presente el no esperar de la gente que ofrezca nada mejor que tú no exijas ver. Bebiendo la vida, comparte los tragos, sembrando en los seres que tienes al lado lo que sobrevivirá de ti. Tú escoges. Eh. Aliento en la vida, abono en la tierra, en un cielo negro pintadas estrellas, necesario amanecer. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Cuantifica estos besos por los en la balanza Saborea, anda por el camino largo La vieja usanza, así se disfruta el paisaje Son vidas las desdichas amarillas Y de sabor amargo, nuestras palabras se cuecen a fuego lento, nuestras intenciones servidas a plato lleno. Si padre no tuviese leído esos cuentos, si madre no te hubiese dado leche de sus senos, para los poco atentos, despistados, hablamos de diálogos cálidos, infusiones de cardamomo. Un tú me llamas y yo más somos pequeñas maravillas, oye, abre el pecho, deja que crezcan en tu vida. Regala de ti lo bueno. Camina con corazón.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 Fácil, no es fácil. Quiero que mires con los ojos de un niño, que con cartones crea un castillo, y será rey de un mundo invisible. Será rey de un mundo invisible. Venta este mercadillo, crea lienzo con telas y tablas, donde pinto tu estampa por un poco de cariño. Que de algo sencillo, piedra a piedra, se hace un palacio. Conozco. Princesas y principitos Que cambian su reino por algo tan grande Como una caricia, una mirada, unos labios Una caricia, una mirada, unos labios Una caricia, una mirada, unos labios Unos labios No es fácil No es fácil 101.4 Teleelch Radio Marca Pues hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos, cuando son las 9 y 9 de la mañana, vamos a hablar con el presidente de Aspanias sobre los proyectos de futuro de esta asociación. En nuestro Rincón Cultural, además, ofreceremos la música sacra que se ha estrenado este año en nuestra Semana Santa. Y a las 10 y media de la mañana tendremos con nosotros al portavoz del Partido Popular y Senador, Pablo Ruz, para repasar la actualidad local. Antes a las 10 hablaremos de los cuidados de nuestros mayores, de nuestros seres queridos y sobre las 9 y media abordaremos las movilizaciones que ya preparan las autoescuelas de Elche y de la provincia para hoy. Hay una manifestación en Alicante en protesta por ese atasco, esa gran demora, esas listas de espera que se sufren en los exámenes prácticos para obtener el carné de conducir. Y antes de la primera de las entrevistas seguimos con más música, con un dueto formado por dos amigos de la música catalana, Monse Castella y Yuijak. Este último se retiró de los escenarios en 2017 y desde entonces pocas veces ha reaparecido en público. Hasta este 2021 lo ha comenzado, ha querido comenzarlo con esta bella balada, Bui morra de do en je vou le brasar te xi tan a poc a poc, i així, com creix una planta senza Welkom en zo, een kami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 con Rosmar y Alonso. 9 y 17 minutos de la mañana y hablamos de Aspanias, la asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de Elche que lleva desde la década de los 70 trabajando por la calidad de vida de este colectivo y de sus familiares. La atención temprana ha sido una de las prioridades de esta entidad que cuenta con el apoyo de las administraciones públicas para desarrollar su importante trabajo sociosanitario. El Ayuntamiento les ha cedido locales y la Generalitat les concede importantes subvenciones que permiten incrementar todos sus servicios, apoyando así en estos momentos la construcción del nuevo Centro de Atención Temprana y también de la residencia. Pues bien, para hablar de estos proyectos que ya se han iniciado y que hace unas semanas el Alcalde y el Concejal de Políticas Inclusivas los visitó, tenemos con nosotros ...al presidente de Aspanias, Miguel Botella... ...muy buenos días, Miguel. Buenos días, Geral. Eh, bien, eh, ¿qué es lo que ha comenzado?... Eh, qué, ...¿qué son esos dos proyectos que tienen ustedes en marcha?... ...el centro, el nuevo centro de atención temprana... ...¿dónde se ubica y por qué nuevo centro? Bueno, eh, como comentamos el, el día de la visita... El, el, ...el nuevo centro realmente surge como la necesidad... ¿no? De, una, de, ...de dar un mismo servicio... ...pero deslocalizarlo, ¿no? En este caso estamos en la zona nueva, en la zona norte de Cáceres... ...y eh, lo que se pretende es dar una cobertura en una zona de gran natalidad... Eh, ...en un servicio que nosotros um, ya conocemos, porque lo desarrollamos desde hace varias décadas en el sector quinto... ...y pretende, pues también debido a las nuevas necesidades y, y, y la mayor necesidad de cobertura... ...pretende ampliar este servicio en una zona que, ya digo, eh, lo necesita... Ajá. O sea, que han estado y siguen en el sector quinto y ahora eh, han abierto otro centro en la parte norte de Altavix por ser la zona de expansión. ¿Qué es la atención temprana, sí. Miguel? Bueno, pues la atención temprana, eh, como su nombre indica, es, eh, un, la, surge por la necesidad de dar un servicio a los recién nacidos en una franja entre 0, 6, 0 y 6 años. Nosotros nos centramos más en la franja de 0 a 4, porque luego, lógicamente, los, eh, los colegios ya cuentan con, con este tipo de servicio. Lo que se pretende es actuar de una manera pronta cuando se detecta que un menor tiene una necesidad de atención para evitar o para mesurar o moderar que pueda tener algún tipo de discapacidad futura. Lo que se pretende es intervenir en ese momento para mitigar en la medida de lo posible o hacer desaparecer eso, esa sintomatología. Es clave este servicio. ¿Tienen ustedes, lista, ¿tienen ustedes lista de espera? Sí, sí, habitualmente hay una lista de espera. Actualmente la gestiona, ya no la gestionamos directamente nosotros, la gestionan los servicios sanitarios, pero sí que, lógicamente, hay siempre una lista de espera. Y, además, ahora mismo hay, tenemos que atender a un coeficiente mayor que antes. ¿no? Antes teníamos una persona, un niño plaza, y ahora, si no recuerdo mal, porque esto es un tema ya más técnico, creo que es 1,60 o 1,80 plaza, con lo cual… Estamos atendiendo en el centro de atención temprana que tenemos, estamos atendiendo a muchos más niños que antes, a 200, creo que 80 niños al año de promedio. Con lo cual, este centro, que en principio nace para unos 35 niños, se llegará a atender cerca de 60 niños al año. El nuevo centro de Altavix, ¿no? De sí, nace sí. con 35 plazas, pero con capacidad de duplicar esas plazas. ¿Quién Exactamente. Tiene, ¿Los padres eh, tienen que pagar por este servicio? Como... No, no, no, no, no. Es un servicio que subvenciona consellería íntegramente. Y, y bueno, nosotros tenemos un concierto con consellería y todas estas plazas entran dentro de ese, de ese concierto. Los padres no pagan absolutamente nada por estos servicios, no. Entonces, ¿estarán ustedes contentos, al menos, porque sí que ha habido sensibilidad de las administraciones públicas en un año de COVID para invertir sí, sí, en ampliar sí. los centros de atención temprana en Elche? lo necesitan. Sí, sí, sí, sí. Y... La verdad que sí. La verdad que ha sido, han sido años difíciles en los que, evidentemente, las subvenciones han tenido que, imagino que habrán tenido que, que milimetrarlas, pero este año en concreto y, y, y con nosotros en concreto no podemos quejarnos. Tanto el, el Ayuntamiento de Elche como la Consellería han tenido, bueno, nos, han, nos, han, nos han dado un empujón muy fuerte en dos proyectos que hace tiempo que, que solicitábamos a las Administraciones. ¿Cuándo estará terminado el nuevo centro de atención temprana en Altavix? Como, como son dos locales que nos cede el Ayuntamiento por un, un valor elevado, más de 200.000 euros, lo que se está haciendo ahora es una actuación interior, una reforma de ellos, Y suponemos, según proyecto, que aproximadamente en unos tres meses tiene que estar terminado lo que es la, la rehabilitación interior, la reforma, en fin, la construcción. Y luego ya, pues evidentemente, se pretende instalar las dotaciones interiores y comenzar en cuanto sea posible con el funcionamiento. También hay que ver, lógicamente, el personal, que va a estar allí, que va a tratar a los niños, etcétera. Pero vamos, en la medida de nuestras posibilidades, lo más pronto posible. Bien, pues eh, tenemos ese proyecto para 2021. ¿Y qué hay de la residencia? ¿Qué, qué, bueno, qué pues, significa la residencia? Porque ustedes tienen un centro de día. ¿Dónde está ese centro de día? Sí, este centro de día eh, se encuentra en la zona de San Antón, frente a San Antón, y es un centro de día que lleva ya funcionando desde ya una, una, más de una década, si no recuerdo mal. Y lo que se pretende, este proyecto inicial, lo que tenía era una, una residencia, estaba planificado, ...pero se dejó sin efectuar, por el tema económico se dejó sin efectuar... ...y ahora lo que estamos haciendo es desarrollando la fiesta eh, a esta aportación de consellería... ...y el ayuntamiento, que también nos ha ayudado con el proyecto técnico... ...con todo el coste del proyecto técnico. Este proyecto sí que tiene dos fases, una fase es la que estamos ahora mismo iniciando... ...que también va a tener una duración de unos tres meses... ...y consiste en la, en la ejecución de la estructura y demás. Y luego vendrá otra segunda fase más adelante en la que el ayuntamiento también nos ha prometido una cantidad muy importante, en la que ya se terminaría la residencia, dotaciones, etc. Pero esa fase todavía, evidentemente, está en el aire. La residencia, entonces, estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, pero ¿el sí. dinero sale solo de las arcas municipales o también de la Generalitat y otras instituciones? No, no, por supuesto, de Consejería de Generalitat. Ellos aportan, en esta primera fase, si no recuerdo mal, unos 295.000 euros, Y la segunda fase es una fase todavía mucho más importante, cuyo coste total asciende en torno a los 800.000 euros. O sea, ahí estamos hablando de una cantidad, una cantidad fuerte. ¿no? Y el ayuntamiento eh, va a intentar dotarnos en esa segunda fase del 10%, que es un, una, cifra, una cifra alta también. ¿sí? Pues estamos hablando de un proyecto que no se, pusto, no se pudo poner en marcha por falta de dinero cuando ustedes eh, recibieron el centro de día. ¿La residencia es un complemento que se necesita para quienes van al centro de día para que puedan pernoctar y quedarse? Porque ahora esas personas tienen que ir a, o están viviendo con sus familiares en casa. Sí, sí lógicamente es un recurso muy importante porque... Eh, bueno, no solamente va a dar atención a algunos de los usuarios del centro de día actual, sino que tendrá eh, una lista distinta que seguramente pues, la gestionará consellería y dará atención y prioridad a quien más lo precise. ¿no? Pero lógicamente estamos hablando de usuarios que tienen una edad considerable en muchos casos y cuyos padres, eh, pues eh, podéis imaginaros, tienen todavía una edad, ya están en la tercera edad, digamos. Entonces la preocupación es importante, ¿qué va a ser de sus hijos en el futuro? Claro, Ahora mismo pero no están con ellos, algunos están incluso con tíos porque sus padres ya han faltado. Entonces, claro, eh, la preocupación es importante y el recurso es de una necesidad eh, imperiosa. Muy urgente, porque estamos hablando de usuarios con parálisis cerebral. Sí, sí, son usuarios que tienen unas necesidades de atención muy elevadas, tienen problemas motores en, en la gran mayoría de los casos y necesitan asistencia pues, las 24 horas del día para, para prácticamente para todo. Uh -huh. ¿Y en el centro de día qué se hace? Eh, bueno, ellos ¿cuál tienen... Es, ¿Cuál un... es el servicio que, que se hace? Pues tienen varias actividades, pues muchas son actividades de fisioterapia. Tenemos una piscina, una piscina extraordinaria, climatizada, que en, en ella lógicamente desarrollan terapias de agua que en otros sitios no se pueden llevar a efecto. Y luego, ya digo, tienen salas con, con, con eh, terapias específicas de, de, de estimulación, de ejercitación. Y luego, por supuesto, tienen mucho esparcimiento, ¿no? Tienen juegos entre ellos, los monitores les planifican tareas, tienen comedor donde, por supuesto, comen. En fin, pasan el día todo lo mejor que se puede pasar. Pues hablando, me está usted diciendo todos eh, estos recursos, ¿qué pasó en 2020? ¿Se cerraron? pues eh, los, los mantuvimos abiertos todo lo que se pudo. Estuvimos con un, cuidado, con un cuidado muy alto, pero sí, sí, nosotros estuvimos dando servicio durante todo el, el tiempo. No, sé, no sabría decir si en algún momento específico se llegó a cerrar por algún día pero la mayor parte del, del ejercicio estuvimos abiertos. Uh -huh. Claro, porque estamos hablando de personas que supongo que en sus casas, eh, si son grandes dependientes, si sus cuidadores cayeron enfermos en COVID, eh, supongo que usted, claro, usted claro. el día a día vio casos de total desamparo. ¿Eran ustedes el único recurso que podían tener o no? Claro, esa fue la, esa fue la problemática, ¿no? que, que al final es gente que depende de gente que es todavía más mayor muy susceptible de, de, de, de poder entrar en, en alguna fase de la enfermedad complicada y que, que, quedaron, que podían quedar al descubierto, ¿no? Por eso digo que en la medida de lo posible y, y siempre que se nos ha permitido, que se nos ha permitido la mayor parte del tiempo, hemos, hemos mantenido los centros abiertos para poder dar cobertura, porque es, una, es un auxilio también para ellos, sí. Pues Miguel Botella, usted ha explicado perfectamente cuál es el trabajo tan necesario que realiza Aspanias, eh, pero Aspanias no solo se nutre de las subvenciones públicas, ustedes también eh, de vez en cuando eh, piden la colaboración ciudadana. Para 2021, ¿cuáles son los proyectos que tienen? Aparte de bueno. esperar evidentemente el nuevo centro de atención temprana, esa ampliación, ...de plazas y, y que terminen en la residencia que acaban de comenzar. Sí, sí, sí. Bueno, esos dos proyectos son muy importantes... ...y para nosotros eh, nos colman todo el ejercicio, incluso ejercicios futuros, ¿no? Uh -huh. En lo que se refiere a nuestras campañas, pues nosotros sí tenemos, eh, por supuesto, donativos... De los, ...de los padres que llevan a los nenes a los centros, hacemos un calendario solidario... ...que durante muchos años lo llevamos eh, haciendo para navidades... ...y siempre tenemos algún, alguna campaña para, para recaudar. Luego tenemos una importante iniciativa privada, la Caixa... Eh, un montón de entidades eh, privadas que colaboran con nosotros y gracias a los cuales podemos desarrollar nuestros proyectos. Sí. Pero como te decía, estos dos nuevos uh -huh. proyectos que tenemos en marcha para nosotros eh, nos, nos llenan el día completamente y uh -huh. ojalá que lleguen a buen puerto. No sé cuánto tiempo lleva en la presidencia, pero creo que el suficiente para decirme si la ciudad eh, siempre ha respaldado a España y las administraciones públicas. Siempre han estado... Eh, a la altura de las circunstancias. Eh, sí, para, para seguro darme. que sí. Eh, pues Miguel Botella, ponemos aquí el punto final y les agradecemos que trabajen por esa atención a las personas con discapacidad intelectual y a sus familiares. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos voz. 101.4 Tele Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 9 y 31 minutos de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y les contamos que las autoescuelas tienen este viernes su primera jornada de protesta. Desde diversos puntos de la provincia van a salir esta mañana en caravana para dirigirse a Alicante con el fin de llevar a cabo esa manifestación motorizada en la capital. Por Elche está previsto que a las 10 y media salgan hacia Alicante desde la DGT recorriendo la Avenida de la Libertad y la Vía Parque esa caravana de vehículos para iniciar a las 12 del mediodía, desde el mercado de Babel, esa manifestación. Para hablar de ello tenemos al presidente de la Asociación de autoescuelas de Che, Vidal Ocaña. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmarie. ¿Dónde estás? ¿En estos momentos dónde estáis? Porque no estás solo, pues, estás con todos tus compañeros de autoescuelas eh, Me dirijo hacia allá, he tenido que parar un momentito para poder hablar contigo. Tenemos ahora a las diez menos cuarto concentración en la puerta de, de DGT Elche, en la calle Fuensalida y desde ahí en un ratito partiremos todos juntos, como bien has dicho, recorriendo Elche por la Avenida Libertad, camino de Alicante por Vía Parque hacia el Mercado de Babel, donde tenemos ya una zona acotada para poder concentrarnos allí e iniciar la manifestación. Vale. Eh, antes de que recuerdes las peticiones, las exigencias, eh, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo vais a ir? En caravana, pero eh, ¿qué, ¿qué emblemas, qué protestas eh, son las que habéis acordado eh, llevar a cabo? En fin, ¿cómo vais a adornar vuestros coches? Pues, nuestros coches llevaremos lazos negros sobre la L de, de la cresta, el cartel que lleva cada autoescuela. Eh, llevamos carteles también en, en todos los vehículos anunciando pues eso, la manifestación, la protesta, las exigencias, como dices tú, que, que pensamos que son necesarias. No, solo, no estamos luchando solo por nuestro negocio, nuestro empleo. Eh, el principal objetivo es defender el derecho del alumno a poder examinarse dentro de un plazo, entre comillas, lógico y, y normal. Porque de lógico no hay nada en estos momentos. Un alumno que quiera sacarse el carnet de conducir tiene que esperar tres meses o ya vamos alargando el plazo. Hay como, más demorado. Como mínimo. Mira, yo te pongo un ejemplo muy claro. Yo ayer eh, tuvimos un examen aquí en Elche, en la DGT de Elche, con teórico y práctico. Los alumnos que me han aprobado de, de teórico es difícil que se examinen antes del verano. Con eso ya... Te cuento todo. O sea, aparte de, de gente que necesita el permiso de conducir para presentarse a una oposición o para poder acceder a un puesto de trabajo o simplemente para ir a la universidad o desplazarse libremente, muchos de ellos, o si no te digo que casi todos, no van a tener posibilidad de examinarse antes del verano. O sea, ya estamos hablando de fecha, septiembre, octubre, porque el mes de agosto es inhabil a la hora de realizar exámenes. Esto, Imagínate pues, la situación en la que estamos. Un atasco de más de 17.500 alumnos en la provincia de, de Alicante solamente. Pues esto es caótico, porque el verano es eh, la época donde eh, muchos, muchos jóvenes eh, esperan a sacarse el cargo de conducir porque no tienen que Exacto. examinarse, porque acaban el curso. Eh, ¿Qué va sí. a pasar en verano si a ustedes no les hacen caso? Si esta manifestación cae en saco roto y la DGT mira hacia otro lado o el Ministerio. Pues eh, por lo pronto ya tenemos compañeros que, que han perdido su empleo, estoy hablando de profesores de autoescuela, por la bajada tan bestial de, de trabajo, no por no tener clientes o alumnos, sino por no poder darles clases sin saber eh, cuándo se van a examinar. Eso por lo pronto. Sé también a ciencia cierta que ya hay alguna autoescuela o sección de autoescuela que he tenido que, que cerrar. Porque claro, estábamos trabajando con, hay empresas que tienen tres, cuatro, cinco profesores trabajando. Si te baja de esa manera la posibilidad de dar clase, no, no se puede mantener en pie la, la empresa. Entonces, como bien decías tú, la llegada del verano es la época más propicia, por ejemplo, para los estudiantes que acaban bachiller o han hecho la PAU o incluso universitarios aprovechan para. Eh, ...hacer práctica durante el mes de junio y en julio examinarse... ...pero este año pues, probablemente okay. si no cambian mucho las cosas... Pues, pues, no va a eh, pues ustedes en esta caravana, esta es la primera protesta... ...se van a dejar eh, sentir porque esto no, no, no solo está ocurriendo en Elche... ...estamos hablando de todas las autoescuelas de la provincia... ...¿qué puede pasar sí. hoy en Alicante? ¿Van ustedes a colapsar el centro de Alicante? ...no vamos con ninguna mala intención... ...ni de colapsar, ni... solamente lo que queremos... ...es dar visibilidad ante los medios de comunicación... ...y la opinión pública... Eh, ...sobre este grave problema que tenemos... ...hemos hecho una recogida de firmas... ...que hoy se van a entregar en la subdelegación del Gobierno... He ...de decir que la subdelegación del Gobierno... ...no ha puesto ningún problema... ...a esta concentración, manifestación de las otras escuelas... ...la señora subdelegada ha sido una persona muy cercana... ...y ha entendido perfectamente el problema que tenemos... Eh, ...directamente se ha hecho una reunión incluso... ...con el jefe provincial de tráfico... ...que también es un señor que está abierto... ...a buscar soluciones, como sea... ...las soluciones que nosotros planteamos en un principio... ...pasan por eh, poder destinar una partida a eh, horas extras... ...y que los examinadores puedan trabajar... Mm, ...haciendo esas horas extras, intentar esa bolsa... ...que de 17, 18 mil alumnos que hay en la provincia... ...vaya bajando poco a poco e intentar ir poniéndonos al día. El segundo paso ya a medio plazo es que aumente de una forma notable... ...el número de, de examinadores y que haya unas plantillas ya en condiciones... ...para poder abastecer a, a todo este mercado de, de personas... ...que necesitan sacarse el, el carnet. Piensa de... que también hay la... mucho profesional que necesita carnet de autobús... carnet de camión, o sea, se queda desabastecido esos sectores de, de empleo. La subdelegada no solo ha sido la única que ha tenido sensibilidad hacia este problema, también lo tuvo el alcalde de Elche, quien se comprometió a intermediar. ¿Saben ustedes si hay respuesta? Ya, así es, sí. ¿Saben ustedes si hay respuesta? Pues, eh, en un principio no tenemos respuesta, pero sí que nos consta que políticos de nuestra ciudad, estoy hablando no solo de, del señor alcalde, que, que nos atendió muy amablemente y a, sabiendo además que este problema eh, estaba pasando, porque tanto él como don Alejandro Soled, que también es político nuestro de la ciudad, es representante de, en el Congreso de Diputados, eh, da la casualidad que tienen hijos o han tenido recientemente eh, sacándose el carnet de conducir. Otra persona que nos apoya mucho también, otro político y senador, don Pablo Ruz, que también ha transmitido al Senado una serie de preguntas a la Dirección General de Tráfico para que aclare en qué condiciones está el sector, cuántos alumnos hay pendientes, cuántos examinadores… O sea, ir aclarando todo este tema y debo de reconocer que todos se han portado con nosotros muy bien y están transmitiendo eh, esta inquietud y esta necesidad que tiene el sector a… A, a la clase política en general y a las personas que tienen que organizar y, y, y solventar este problema, vamos. Pues espero que haya voluntad política de quienes, a quienes compete solucionar este problema y que dé resultado las presiones, las movilizaciones. No es, esta es la primera, pero no va a ser la última. Ustedes continuarán con el calendario de movilizaciones hasta conseguir eh, que se rebaje esa lista de espera. Eso es. Necesitamos trabajar. Nuestros alumnos necesitan examinarse y pues como no podemos trabajar pues dedicaremos el tiempo a a a, eso, a reivindicar y a movilizarnos hasta que consigamos algo. pues por el bien de nuestros sí. alumnos eh, suerte muchísimas gracias romari muchas gracias a todos 101.4 teleelch radio marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 42 minutos de la mañana y abrimos aquí este rincón de la cultura. Lo retomamos después de este Viernes Santo, que no hubo, pero hubiera sido imposible eh, celebrarlo, ya que nuestro colaborador, Antonio Bazán, ha estado ocupadísimo haciendo el La Semana Santa. Bienvenido, Antonio, y felicidades, enhorabuena, por tu magnífico programa. Muchas gracias. gracias. Semana Santa ha pasado, estamos en Pascuas, mm. es la época que va muy ligada a la Semana Santa, es la época de festejar la resurrección, la vida, después de haber pasado por el dolor, la agonía, el sufrimiento y la muerte. ¿Duro, duro esta Semana Santa? No, pero... ...ha habido que trabajar... ...lo cual cuando sale bien nos encanta... ...y ofreciendo a Elche... ...a todos nuestros telespectadores... ...a través de TeleElche... ...lo que creemos que querían... ...para esta Semana Santa... Eh, ...no nos hemos quedado en lo fácil... ...de repetir las imágenes de 2019... ...sino... Eh, ...inventar algo nuevo... ...y para eso pues ese directo... ...desde el Centro Cultural de las Clarisas... ...que llevó trabajo... ...de toda la casa... Yo fui simplemente la, la imagen y a partir de ahí eh, mucha gente que estuvo trabajando para conseguir imágenes pues, de los años 91, 96, 97 de los encuentros de nuestra Semana Santa, el más antiguo que teníamos en nuestros archivos, que no eran la mejor calidad, pero sí que se veían los tronos, se veía la gente. Alguno me decía, me he visto hace 27 años. ¿Por qué pones eso? ¿Me, has dado, ¿Me he dado cuenta cómo he cambiado en este tiempo? Sí, pues todos hemos cambiado también nuestra Semana Santa y es lo que queríamos que conociese la gente. Sí, la historia de la Semana Santa, tuviste a Joan Castaño, habló sí. de nuestra Semana Santa que es muy antigua, con cofradías que ya no existen, con otras que se han reinventado, con distintas épocas eh, y con ese resurgimiento que, que tuvimos en, a finales de, de los años 80, de una Semana Santa totalmente pues, influenciada por, eh, por las cofradías sevillanas, eh, por las cofradías andaluzas. Es una mezcla Un lo que tenemos, de efectivamente, de lo que tenemos aquí, la Semana Santa. La evolución del pueblo también se reflejó en la Semana Santa. Y también diste, y eso es lo que más me gustó, eh, diste también minutos para hablar de la música sacra. Tuvimos dos importantes mm -hmm. estrenos en la Semana Santa ilicitana, las siete palabras de Cristo. Eh, ...que interpretó el concierto de Viernes Santo... Eh, ...la Escolanía, el Coro Juvenil y la Capilla del Misteri... ...con Javier González al frente como maestro de capilla... ...y Rubén Pacheco como musicólogo también... Eh, ...que estrenó pues, ese drama litúrgico del siglo XIV... ...que es muy arcaico y que también es eh, el Plantus Marie... ...que se conserva, dicen, en una catedral de una ciudad italiana y que son los orígenes del teatro medieval, que tiene algo algo similitudes con, el, con nuestro misterio. Es la música de, de ese momento en el que Cristo pues, eh, va a morir, está en la cruz. Es ese momento de dolor y sufrimiento de Cristo, el Plantus Marie. Tú también diste esa cobertura de Rubén Pacheco en, en tu programa. A ver, eh, yo lo único que hice fue entrevistar a Rubén Pacheco. Y lo que tengo que decir en favor de Rubén Pacheco, y tú lo conoces muy bien, es que ama la música de una manera. Sí. Porque eh, yo le planteé hacerle una entrevista y a partir de hacer la entrevista dice, espérate, y también le dije, digo, tenemos que hablar de las saetas ilicitanas. Y porque él, ya lo hemos comentado, recuperó una, cista, una cinta de agullo marco en donde había grabado eh, cantando saetas ilicitanas y su nieto ahora, precisamente, o uno de sus nietos, eh, la, la está recuperando. Y, y, bueno, pero a partir de ahí Rubén Pacheco dice «Pero tengo por ahí un par de cosas que te voy a decir». A ver". Bueno, ese par de cosas era el Planktus María y también una pieza de La Pasión que se cantaba en el siglo XVIII. Eh, todo eso... Recuerdo un día que lo vi y le digo, ¿cómo lo llevas? Dice, ¿bien o muy bien? Es decir, que, que estaba totalmente entregado y además nos llevó hasta incluso un, coro para que, un cuarteto para que allí nos cantara también una pieza. Por lo tanto, yo lo entrevisté a él y él lo que hizo fue llevar un repertorio de novedades para enriquecer este programa que hicimos de Semana Santa. Eh, pues yo he recuperado sus declaraciones. Eh, vamos a escuchar qué es lo que se estrenó en, en tu programa, Antonio. Aunque no es uno de los dramas litúrgicos más primitivos, es ya del siglo XIV, la música sí que es eh, muy arcaica y eh, este tipo de, de, de dramas eh, fueron circulando por toda Europa, enriqueciéndose con diferentes escenas y... Eh, abarcando todo el calendario litúrgico, llegando a, a crearse dramas similares a los que hoy podría ser eh, nuestro Misterio del Che. Por eso, la parte más antigua del Misterio del Che se parece un poco a, la, a, a, este, a este misterio tan arcaico, sobre todo en las partes eh, monódicas, aunque están mucho más adornadas porque era un día de fiesta. Musicalmente, lo que vamos a ver... Pues, Antonio, estaba diciendo que se parece, digamos, que es la música arcaica antes del Misteri, que es la que estamos oyendo de fondo, y es muy sencilla, es una dramatización muy, sen muy sencilla, no tan compleja, no hay tantos gestos como en el Misteri, y hay pocos personajes. Está San Juan y María y sus hermanas, que no coinciden las hermanas de... con las hermanas de... de María del Misteri. Aquí tenemos, en el Plantus Marie, del siglo XIV, a, a María Magdalena, que es quien parece que aparece en casi todos los dramas de la Pasión, Muerte y Resurrección, porque fue la primera que vio resucitado a, a Jesús y también está María Jacobea. Falta, por tanto, esa María Salome que aparece en el misterio. No es igual que el misterio, pero digamos que puede tener antecedentes, que pueden ser esto, esta música... Eh, es, eh, como ha dicho Rubén Pacheco, muy parecida a la del misterio. Y esto es lo que expuso lo, lo que Rubén Pacheco en el Viernes Santo. Eh, sí, además, quiero que eh, históricamente es tan curioso ver cómo, evidentemente, era de la época, y, y los misterios que había eran pues, varios, era la muerte de Jesús, eran pues, varios momentos de la pasión de Jesús. Eh, todos ellos se realizaban en iglesias, hasta que la iglesia prohíbe que se celebren, excepto aquí. ...en Santa María... ...por una bula papal... Hmm. ...que sí que sigue... ...se sigue permitiendo... ...por eso... Aquí el misterio continuó y todos estos otros misterios que había en toda Europa y en toda España desaparecieron. Quizás esa fue la, la suerte, fue el punto que hizo que nosotros conservásemos el misterio de él. Sí, es un drama muchísimo más complejo que el que estamos escuchando, que como hemos dicho es arcaico y primitivo. Digamos que la palabra es primitivo. Pero no recuerda si, perfectamente sí, al misterio. pero con diferencias muy acentuadas. Si te das cuenta, cantan en latín. Claro. claro, todo esto era anterior. Claro. Después el, el misterio, nuestro misterio evolucionó hasta cantar en el lemosique, claro. es que está escrito. Eh, en valenciano, en las lenguas vernáculas de, del pueblo donde se iba a representar porque se quería acercar más esa pasión, ese drama litúrgico se quería acercar más al público. Y de, de este trabajo del Plantus Marie. Pues También pudimos disfrutar en Semana Santa de ese concierto del Misterio, el Coro Juvenil y la Capella en la Basílica de Santa María. Fue Viernes Santo a las 7 y Tele también lo retransmitió. Vamos a escuchar cómo sonaba, cómo sonaba este concierto. Pues esto fue un, unos minutos de ese concierto que tuvo lugar en, eh, en la Basílica de Santa María, eh, dirigido por el maestro de capella Javier González, quien recuperó un maestro de capella del monasterio del, Escol del Escorial. Estamos eh, escuchando. ...pues las siete palabras de Cristo de Cosme de Benito... ...y lo estamos escuchando, interpretando por el Misteri... ...por las voces del Misteri y al violonchelo teníamos a Tara García... ...al contrabajo a Juan Antonio Pertusa y al órgano José Galeana... ...estos fueron eh, los eh, pues, responsables de que sonaba de forma maravillosa... ...ese concierto de Viernes Santo, que no fue el concierto de Viernes de Dolores... Eh, por primera vez la escolonía pues, no hizo el concierto de Dolores y sí el concierto de Viernes Santo con esas eh, siete palabras de Cristo que eran muy apropiadas para el Viernes Santo. Porque estamos hablando de esas palabras eh, que Cristo pronunció en la cruz como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen o yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que, bueno, que están en la liturgia de la Semana Santa. Antonio, pues he, he querido hacer referencia a esta música sacra que pudimos ver y estrenar en, en la Semana Santa ilicitana, pero también, también tenemos que aplaudir La, el, el trabajo que realizó la Junta Mayor de Cofradías eh, con los documentales que iban, que tú eh, recogiste cada uh -huh. día en tu programa y en el que salían, pues, pregoneros de años anteriores hablando de lo que significa eh, la Semana Santa en Elche. Y en concreto hay un pregonero, José Pérez, que en el discurso que él pronunció hace años, creo que recordar en 1999, me ha llamado la atención pues, un poema que se repite, versos que se repiten en varios pregones sevillanos y de otros puntos de, del país, el por qué eh, uno quiere ser nazareno. Son versos muy bellos. Sí, eh, a ver, cuando se escriben con el corazón y Pepe Pérez está claro que su relación con la Semana Santa está hecha desde todos los ángulos que te puedas imaginar, desde ser hermano mayor de Flagelación y Gloria a haber sido concejal de fiestas, a también haber sido presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, al haber sido tantas cosas dentro Diputado del provincial. mundo. Sí, pero quiero decir dentro de lo que es la, sí. la Semana Santa, ¿no? mm -hmm. Que es relacionado directamente con la Semana Santa y, y Y cierto, hay un poema dentro de su pregón que, que, bueno, que hace una referencia clara a los nazarenos. Pues si te parece, Antonio, me gustaría que pudieras dar una pincelada de, de ese poema y luego terminar con otro gran poema de una mujer, que fue Premio Nobel de Literatura. Vamos con el poema del Nazareno y acabamos con el de Gabriela Mistral. Vamos allá. Aunque sea solo por ir contigo esta noche, yo quiero ser nazareno y acompañarte en el paso de tu cruz y tu silencio, por ver tus manos benditas abrazadas al madero, por pisar donde tú pisas, por sentir la madrugada atravesando tu cuerpo, por iluminar la sombra con la cera de mis rezos, por consumirme contigo cuando el día va amaneciendo y el rocío de la mañana va empapando tus cabellos por detenerme a la orilla de tu rostro descompuesto, por quitar una por una las espinas que te hicieron, por ver tu amor destruirse bajo el sol de nuestros huertos, por el llanto de tu madre en el carrer ample, sin consuelo, por ser tu hermano, tu amigo, por hacer de Cirineo, llevando en la noche al hombro el dolor de nuestro pueblo, por el hambre, por la miseria, por la herida del enfermo, por los que ignoran tu muerte, por los que no siguieron y por todos mis pecados. Aunque sé que no merezco ni caminar a tu paso, aunque sea solo por eso, por ir contigo esta noche, yo quiero ser nazareno. Qué bonito. Como tú has dicho, es un... los poemas de Semana Santa nacen del propio, no del corazón, del propio espíritu. Uh -huh. Y además, cuando uno cree pues estamos hablando del misticismo, como la gran poeta eh, Gabriela Mistral, eh, la chilena, la escritora, maestra diplomática y premio Nobel de Literatura. En 1945 obtuvo pues, el galardón universal en la literatura. Su poesía es extraordinaria y está cargada de misticismo. Ella es muy religiosa, era muy religiosa. Nació en Chile en 1889 y murió en Nueva York en 1957. Estuvo en infinidad de países como cónsul. Y aquí en Madrid también fue cónsul de Chile en la capital de España. En 1914 aproximadamente recibió el primer premio y no paró de, uh -huh. de conseguir premios. Y de ella se dice, pues que de maestra rural eh, se dice que, que es la poeta... La poeta La, de, ...chilena... ...pues... ...del corazón... ...de las piedras... ...de la cordillera... ...y que... ...su misticismo... ...pues llega... ...al espíritu... ...al igual que Pablo Neruda... ...dicen... ...que... ...él... ...representa... ...el, el misticismo de las materias... ...ella... ...del espíritu... ...así los... ...los catalogan... ...algunos de los críticos literarios... ...a ambos noveles de literatura... Gabriela Mistral es un seudónimo y Pablo Neruda igual. Y ambos se conocieron porque Gabriela, cuando era maestra de escuela, fue la que le dio los primeros libros al pequeño niño Nectalí Reyes, que era como se llamaba Pablo Neruda. Y ambos, ambos fueron también, eh, consiguieron la carrera diplomática. Tenían muchas coincidencias, el discípulo y la maestra rural. Gabriela Mistral, una gran poeta del siglo XX, que evidentemente leer su poesía sobre la Semana Santa encoge el corazón. no Y también lo que hace es ver que hay partes, hay muchas partes dentro de unas imágenes o dentro de lo que al final es presenciar una imagen. También tuvimos en nuestro programa... La, la visita para entrevistar a Ramón Cuenca Santo, un escultor tienen tanto que decir eh, eh, para ellos es eh, cuando ven las imágenes eh, hay un shock continuo cuando las ven por las calles porque salen de sus manos y después se dan cuenta que las pierden uh -huh. pero cada reencuentro es volver a encontrarte con algo, con algo tuyo Pues me encanta que hayas enlazado a esa entrevista claro. del imaginero, eh, imaginero. imaginero, Ramón Cuenca, Santa. Ramón Cuenca, porque la poesía de Gabriela Mistral precisamente habla con los orfebres de, de los imagineros. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. ¡Mire este cristo yacente! Madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús, el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y que cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en una iglesia o en un convento, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, ante el que exclame admirado, ¡qué torturado más bello! Perdóname si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del nazareno, Vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo. En los centros de acogida, en que abandonan los viejos. En el pueblo marginado, entre los niños hambrientos. En mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares ni en los templos ni siga en las procesiones los pasos del nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra, ni de yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Antonio, con el lamento de la ninfa, ponemos el punto final a este rincón de la cultura. Gracias. Y casi a esta Semana Santa, también. Sí, lo que pasa es que el punto final lo pondremos de la Semana Santa en el segundo lunes de Mona, porque la Mona va muy ligada a la tradición de festejar la resurrección de Cristo después de la Semana Santa. Antonio, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego.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 y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Constru the Pot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coach 10, Mercat Central Delch, de carácter Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y material escano. Recuerda este viernes a las ocho y media Huesca Elche en Marcador La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan seis minutos de las diez de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele-Elche en esta segunda parte del programa La Glorieta, que comenzó a las 9 de la mañana y lo hizo con música y con varias entrevistas. Hemos podido tener la oportunidad de hablar con el presidente de Aspanias, la asociación que ayuda a las personas con discapacidad intelectual en Elche, por esos dos proyectos que se han iniciado este año, ...como las obras de remodelación para poner en marcha... ...un nuevo centro de atención temprana... ...en la zona de expansión de Altavix... ...que complementará al que ya está en marcha en el sector quinto... ...y también las obras para poner en marcha esa residencia... ...en el centro de día que está situado... ...o ubicado frente al barrio de San Antón... ...también nos hemos hecho eco de la manifestación... ...que a las 12 del mediodía tendrá lugar en Alicante con todos los coches de las autoescuelas que van a protestar, van a presionar al Ministerio para que acabe con la demora de más de tres meses para obtener el carnet de conducir en la DGT, no solo de Elche, sino de todos los puntos de la provincia de Alicante. Desde Elche, a las 10 se concentrarán en el la... 10 menos cuarto, se han concentrado ya en la DGT de Elche todos los coches que partirán por la avenida de la Libertad y vía Parque hacia Alicante para realizar esa manifestación y en esta segunda parte del programa La Glorieta a las diez y media tendremos la entrevista política con el portavoz y senador del Partido Popular, Pablo Ruz y en estos momentos vamos a hablar de la tercera edad porque la Asociación Emprendona ha organizado para el próximo mes de mayo una charla gratuita destinada a mujeres que cuidan a personas de la tercera edad y que muchas veces no tienen formación específica o experiencia. Lourdes Arnedo es la ponente, lleva más de 20 años dedicando su tiempo a las personas mayores y es una gran oportunidad para poder solventar las dudas que muchas veces nos surgen cuando tenemos que cuidar a nuestros seres queridos y estos son mayores. Lourdes Arnedo, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa Marí. ¿Qué tal? Bien, eh, Bueno, no sé cómo estará eh, este asunto de las acciones formativas, pero el hecho de que se organice una acción formativa, eso significa que estáis, eh, os estáis dando cuenta que hay una gran demanda de formación en este ámbito. Hay muchas personas mayores que se, eh, se han quedado eh, pues, o, o han sido más dependientes, necesitan más cuidados con esto de la pandemia. Bueno, es evidente. Eh, realmente fue a través del departamento de formación de, de esta asociación, de Emprendona, eh, encontraron el, el defecto en que la gran mayoría de, de cuidadores de, de estas personas eran las mujeres. Evidentemente, eh, lo que es cierto que lo que estamos actualmente viviendo hemos podido comprobar que necesitamos ser autosuficientes principalmente en nuestras casas, por estos motivos, porque nos hemos quedado quizás sin o hemos prescindido de estas ayudas externas que teníamos de centro de días o de personas incluso ajenas que venían a nuestras casas. Entonces, es, es necesario quizá a lo mejor eh, enfocar que estas personas que cuidan eh, tengan unas bases, unos conocimientos previos para poder actuar correctamente con, con nuestras personas mayores. Pues, más que hablar de qué conocimientos eh, técnicos hay que tener para el cuidado de los mayores, eh, que suele ser una tarea gratificante, pero a veces resulta agotadora y muy estresante. ¿Qué claves sí, sí. tiene que tener el cuidador, la cuidadora, para que esto no resulte tan agotador? Pues sí, muy bien. Como dice Rosa Mari, es, es muy cierto. Realmente, pues al final se nos acumula un poquito la tensión física, se nos acumula la emocional, se nos acumula el hecho de quizá no, ser, no estar del todo preparado o no saber realmente cómo tenemos que gestionar todas estas cosas. Entonces, claro, eh, evidentemente necesitamos a lo mejor quizá un poco de ayuda o unos pequeños tips, ¿no? Eh, ¿cómo, saber, cómo saber cuidar nuestro cuerpo, cómo saber relajarnos en ciertos momentos, porque es muy importante y, y no obviar que el hecho de que sean nuestros mayores o nuestros familiares, simplemente con el amor que le tengamos, a veces se queda, se queda escueta la necesidad para poder darle una calidad de vida como nosotros queremos. O sea que eh, me estás diciendo que lo, lo importante es primero el cuidador, Tiene que dedicar tiempo para saber cómo relajar su mente y su cuerpo para poder ofrecer con calidad, con, con mucho más eh, potencial, esos cuidados a, a, la, a los dependientes que tiene a su cargo. ¿Me estás diciendo sí. eso? Bien, entonces eh, es importante, eh, por ejemplo, que tengan que dormir toda la noche, que el humor… Eh, ¿Qué claves son uh -huh. las que… o qué consejos… Son los que, Lourdes, como técnico en cuidados de enfermería, eh, son los que transmites en tus charlas con estas mujeres. Bien, pues a ver, ahora mismo tenemos un, un tiempito así un poco más escueto, pero eh, podemos hablar principalmente como lo que tú estás diciendo, unas buenas horas de sueño, intentar siempre, eh, bueno, mantener una buena alimentación, porque también es necesaria. Eh, darnos cuenta en, en la pequeña charla que haremos el 18 de mayo daremos unas pequeñas señales de alarma que tenemos que tener en cuenta cuando quizá nuestro humor sea cambiante, cuando estemos más irritados porque eh, gracias a estas señales podremos darnos cuenta de cómo trabajarnos a través de el distinto, los distintos ámbitos de alimentación, sueño, relajación muscular No obviar que el hecho de que tengamos que cuidar a una persona mayor no significa que no tengamos por lo menos 10 minutitos para nosotros para poder aportar esa calidad a esa persona mayor. Entonces es un, un cúmulo de cositas, Rosamari. ¿Y, ¿Y qué hacer cuando esa persona, esa cuidadora, tiene trabajo, está trabajando y uh -huh. tiene también que llevar a cabo la, la casa, las tareas del hogar? ¿Se puede con todo? ¿Se puede con todo, con una buena organización? ¿O hay que decir no? a determinadas cuestiones? Pues eh, me imagino que cada familia, aquí tendremos mucha variedad y expondremos eh, muchos tipos de familia. Lo que es evidente es que en muchas ocasiones tenemos que delegar, pero saber delegar en quién. Y, eh, no es tan fácil como decir yo te dejo al cuidado de mi familiar. Tenemos que ser conscientes de que hay, hay previos eh, ciertas características ...que se debe de tener para un cuidador también... ...porque no es lo mismo eh, irte a trabajar... ...y saber y quedarte tranquilo... ...de saber lo que tienes en casa cuando no lo tienes... ...entonces de ahí viene el hecho de que... ...un conocimiento básico y previo es necesario... ...creo que sí, creo que con una buena organización... Eh, ...podemos quizá mucho más de lo que pensamos... ...sobre todo las mujeres somos muy buenas para esto... Pero pues, no hay duda ninguna que eh, delegar en alguien en lo que te, te da confianza y tranquilidad es obvio que sí. Bien, pues hemos hablado del cuidador, de lo que tiene que hacer para enfrentarse a esa tarea y hablemos de esa tarea. Eh, ¿Qué tiene que saber el cuidador? Eh, ¿Cuáles son los errores que se cometen habitualmente y que son lesivos para las personas mayores que que, a las que tenemos que cuidar? Pues mira. Eh, gracias a esta pregunta. Te voy a indicar algo que me parece básico y, y que obviamos totalmente en esta sociedad, que es el hecho de, como es mi persona mayor, como es mi querido familiar, con el amor todo llega. Eh, hay un error ahí bastante importante. Eh, un buen cuidador, lo primero, como hemos dicho, saber cuidarse primero, para aportar calidad. Y en segundo lugar, bueno, quizá... Eh, ahora mismo tenemos poquito tiempo, pero eh, una buena un movimiento de la persona mayor o de la persona dependiente, la buena alimentación, eh, mantener momentos de empatía, poder utilizar eh, el humor con ellos, en ocasiones que son tan tensas, ser un poco empático en el momento que se encuentran para podernos ponernos en su lugar. Eh, hay varios factores, Rosa María. Hay varios factores. Eh, pero fíjate en esa lista, que considero que la alimentación es fundamental, el humor también para, eh, para pues, salir de depresiones o pesimismos, el movimiento, el movimiento uh -huh. de la persona mayor. Eh, eh, ¿Podemos hacer daño a nuestros, eh, a nuestros mayores eh, en el momento en que los levantamos de la cama, los sentamos? Eh, ¿cómo, cómo puede, ¿Qué, qué, qué claro. tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que...? Eso, eso bueno, eh, realmente eso es lo que nosotros, eh, o lo que yo te estaba considerando antes de conocimientos previos. Hay unas técnicas que es, es evidente, no son muy largas, pero bueno, son pequeñas técnicas quizás que vale más la maña que la fuerza, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que conociéndolas, tanto para la persona que se encuentra en una situación limitada, como para el cuidador, eh, es necesario Pero bueno, eh, independientemente de que no tengamos esos conocimientos básicos, el hecho de tenerlos en casa y movilizarlos algo, no creo que sea perjudicial. Al contrario, eh, ¿sabes? pequeños movimientos al día creo que son necesarios para ellos también. ¿Y el suministro de medicamentos también hay que eh, tener eh, bien, una buena organización? para no equivocarnos a la hora de suministrar los medicamentos, porque estamos hablando de dependientes que a veces tienen una medicación compleja, con muchas claro. pastillas, muchas gotas... Sí, bueno, sí, claro, es evidente que el hecho de tener organizado eh, la medicación, al igual que cualquier otro tipo de cuidado, evidentemente con eso hay que llevar muchísimo cuidado, por eso... Es otro de los motivos que, yo te decía, en el momento una persona sale de su casa, tiene que estar tranquilo, tiene que estar confiado de que la persona que se quede con esa persona dependiente, sea Alzheimer, sea limitación física, sea X, pues nos dé la seguridad y la tranquilidad de que todo esto se está llevando a cabo correctamente. ¿Y qué dependientes son quizá los más complejos de llevar? ¿Los que pierden... Eh... Eh, pues eh, el sentido de la realidad. Los que tienen demencia, uh -huh. ya sea Alzheimer, eh, Parkinson, quizás sean los más complejos de llevar. A ver, evidentemente, eh, al, cualquier tipo de persona, en el momento nos encontramos eh, con una enfermedad, o, o somos dependientes de otro, eh, nuestros factores varían, varían, ¿no? Pero resulta mucho más evidente en una demencia, en un Alzheimer, eh, quizá estas personas, pues esa involución nos hace ver en ellos que necesitamos prácticamente 24 horas para estar pendientes de ellos. Sí, llega a ser eh, momentos de no poder dejarlos ni un minuto solos, es evidente. Pues Lourdes Arnedo, como técnica en cuidados, la charla del próximo mes de mayo, ¿dónde se va a realizar? ¿Va a ser online? Sí, sí, se va a través de la, a través de, de la plataforma que ha creado la asociación Emprendona, a través de online, exactamente, el 18 de mayo a las 11 y media de la mañana. Así es. Bueno, pues tendremos eh, todos aquellos que, que quieran pues, eh, preguntar más dudas ya saben que pueden tener esa oportunidad en esa charla que vas a ofrecer el 18 de mayo gracias a la Asociación Emprendona. Lourdes Arnedo, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias a vosotros, a la asociación por estar ahí peleando con el perfil de la mujer y, y nada, solamente deciros que esta charla es para, para todos, es para ayudar, es para estar ahí y cualquier persona que tenga duda sobre el tema eh, estaremos agradecidos de, de que estén con nosotros. Muchísimas gracias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 So I was in the film.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 Oh <laughs>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 Shalom. I...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 47 09, 15,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 Teleelch, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloría, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 24 minutos de la mañana y es tiempo para iniciar la ronda de noticias de este viernes. Tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy viernes tenemos Junta de Gobierno... Concentración de autoescuelas, sí. esas son las previsiones. Sí, esas son las dos previsiones para hoy. Pero tenemos ya la actualización de los datos por municipios y esos datos siguen siendo buenos. Siguen siendo buenos, ya que entre el lunes y el miércoles eh, la Consejería de Sanidad ha notificado 12 nuevos positivos, lo que eleva la cifra 23.326. Esa cifra sigue bajando respecto a la última actualización del martes, eso sí tenemos que lamentar dos nuevos fallecidos, son ya 258 desde el inicio de la pandemia y la tasa de incidencia se mantiene en 24,5 por cada 100.000 habitantes, así que bueno, una buena noticia, que es lo importante, que esa tasa de incidencia se mantenga. Uh -huh. Y también es bueno porque se suavizan las restricciones, eh, no las importantes ni se ha atendido a, a las peticiones sí. de la hostelería, pero al menos nos dejan ya sentarnos con hasta seis personas en las terrazas y sí. en casa ya podemos recibir a un segundo núcleo de convivencia. Eso sí, ya se permiten esos dos núcleos de convivencia. Eh, también eh... Eh, la reunión que pasa de cuatro a seis personas, eso sí, se mantiene ese cierre perimetral de la comunidad. También ese toque de queda a las diez de la noche, igual la hostelería hasta las seis de la, tarce, de la tarde y el comercio hasta las ocho. Estas nuevas medidas entran en vigor el próximo lunes, doce de abril, y se mantendrán hasta el día veinticinco. Y en cuanto a la, al plan de vacunación. Sigue en marcha en los centros de salud, siguen llamando, aunque haya ese parón en Ajá. la vacunación masiva por lo de AstraZeneca a menores de 60 años que se ha paralizado, pero se sigue sí. llamando con Pfizer y Moderna para vacunar ahora a los mayores de entre 70 y 79, 79 años, porque sí. los de 80 prácticamente casi todos están ya vacunados con eh, la primera y la gran mayoría hasta uh -huh. con la segunda dosis. Sí, ya señalaron hace unos días que bueno, durante esta semana ya acabaría esa vacunación de los mayores de 80 Ya han empezado a llamar a los de 79 para abajo hasta uh -huh. el grupo de edad de 70. Además, el eh, miércoles ya terminó esa vacunación en el Toscar para los nacidos en el año 56 y 57. Y por último, también es importante, hoy termina el caos circulatorio. <risa> Hoy tendremos un poco, porque Doctor Jiménez, que es una calle principal... ...que es eh, la que de, el tramo entre lo que era el Dundún uh -huh. y la Avenida y, y lo que es el Parque Jaume I... ...pues está cerrado. Estaba, ayer se cerró para el asfaltado uh -huh. y hoy terminan. Sí, después Por de fin. toda esa semana de cortes y caos circulatorio, como tú dices... ...en distintas zonas del centro, a principios de la semana... ...en Diagonal del Palau, Puente Altamira... Y bueno, pues después de todos esos días de trabajo finaliza ese plan de asfaltado que ha sido criticado desde otras formaciones políticas como desde el Partido Popular. Incluso han acusado de despilfarro porque no era necesario ese plan de asfaltado. Pero bueno, ya finaliza uh -huh. hoy viernes. Y hay que advertir a los conductores que si ven muchos coches de autoescuela, <risa> eh, uno detrás de otro es porque se dirigen a Alicante para esa manifestación, para protestar. Además se dirigen con crispones negros uh -huh. para protestar por ese colapso, ese atasco en la DGT que está... pues, eh, pues eh, eh, sufriendo están sufriendo los jóvenes, los muchachos y no tan jóvenes que quieren sacarse el carnet de conducir y tienen que esperar pues tres meses. Y también para exigir ese aumento de examinadores para intentar paliar pues bueno un poco pues esa claro. cola que hay en Elche hace poquito bueno cifraban de alrededor de 3.000 los las personas que estaban todavía. Sí. Más de 3.000 Mucho más eh, Estaban Creo que he hablado De 17.000 En toda la provincia en toda Hay 3.000 aquí en Elche Aquí en Elche. Sí. Eh, sí Evidentemente No solo eh, Sufren los alumnos Que tienen que examinarse Y que tienen que esperar meses Sino que Esa espera también eh, Está eh, Pues Incidiendo En el empleo Porque hay autoescuelas Que ya están despidiendo uh -huh. A conductores Porque si no hay examen Del práctico ...no hay clases prácticas. En fin, un problema el, al que se busca soluciones... ...al igual que el problema que nos ha surgido... ...por la decisión del Ministerio de Transición Ecológica... ...de recortar el trasvase Tajo Segura. Ayer mismo, los regantes del Sindicato Central... ...remitió una carta por escrito al presidente Pedro Sánchez... ...ya que la ministra Teresa Rivera no quiere recibirlos... Mm, ...se dirigieron por escrito al presidente del Gobierno para pedirle que por favor no cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura como ha acordado el Consejo Nacional del Agua al ganar esa votación. Sí, y además en respecto al trasvase, otra preocupación también está en el sector eh, del calzado. Una gran preocupación dentro de la industria por los aranceles que podría imponer Estados Unidos a las exportaciones. Y por eso bueno, el alcalde anunció ayer que iba a reunirse con alcaldes de otros municipios zapateros, como Villena, uh -huh. Elda o Petrer, bueno, pues para entre todos poner en marcha una declaración institucional bueno, para exigir uh -huh al Gobierno, bueno, es que trabaje conjunto con la Unión Europea bueno, para, para evitar esta medida que sí. sería muy grave para el sector eh, del campo. Quería preguntártelo porque tú estuviste con el alcalde. ¿Hay fecha para esa cumbre zapatera? No, señaló que los próximos días, pero todavía no hay fecha para esa reunión. Se da aquí, mm. en el Ayuntamiento. Mm. Muy bien, pues Marga. Muchísimas gracias a la UNA. Vuelves con toda la información que recabes Volvemos en el día de hoy. Volveremos con toda la hoy. información tanto de esa manifestación de autoescuelas como de la Junta de Gobierno Local y, por supuesto, en nuestra web, teles.es, ya en poquitos minutos con esos datos sí. actualizados. ...de los contagios. Y en Telení poco, poca o, información... Bueno, daremos mucha, pero muy condensada... ...porque tenemos muy pocos minutos... Sí, ya en ese que descanso del partido... ...del Elche Club de Fútbol. Ya que tenemos el partido de... ...digamos que de la temporada, es importante... ese importante. importante. ese encuentro contra el Huesca... ...porque estamos batallando la permanencia... Veremos veremos cuál es el resultado. Muchísimas gracias. Hasta Marlo. luego. Ros. Hasta luego. Y vamos a escuchar a Paco Gómez precisamente para hablar de ese partido. Hola, buenos días. Hoy es uno de esos días para el Elche Club de Fútbol marcados en rojo en el calendario. Uno de esos partidos en donde puede estar la llave de la permanencia, de continuar la próxima temporada en Primera División. Hay mucho en juego esta noche en el Alcoraz ante el Huesca, el que ha sido farolillo rojo en los últimos meses y que hoy podría incluso salir del descenso si los de Pacheta ganan a los de Escriba, algo que va a tratar de evitar el técnico valenciano que ya dejó claro ayer en la rueda de prensa que el único resultado que les vale es la victoria, a pesar de que un empate eh, sería un mal menor o un buen resultado dependiendo cómo se dé el partido pero el equipo que gane eh, dará un empujón importante de cara a esa permanencia, el Elche podría dejar dejaría de hecho si gana a 5 puntos más el gol a verás, al Huesca mientras que los ostenses en caso de vencer saldrían por primera vez Este año de la zona roja de los puestos de descenso para el partido de hoy, la plantilla que viaja a las diez y media en avión y regresará después del partido. Eh, la única baja es la de Pablo Piatti, el argentino que no acaba de recuperarse al 100% y el técnico prefiere reservarlo para los últimos ocho encuentros de liga. Lucas Boyé. Es la gran novedad, mete la cabeza en la convocatoria y probablemente en el once titular, que será muy reconocible con la entrada de Lucas Boye y presumiblemente la salida de Guido Carrillo. Para el técnico del Elche, Fran Escriba, el partido de esta noche vale algo más que tres puntos. Bueno, respecto al partido, lo antes es muy importante, como se suele decir, es un rival directo, pues nos jugamos eh, no solo tres puntos, sino también el gol a verás, son tantas cosas que lógicamente eh, los dos equipos le, le damos seguro importancia máxima. A nivel de lo que es la mentalidad o lo que es el planteamiento, la idea va a ser la misma de lo que hemos hecho hasta ahora y lo mismo que va a ser el resto de partidos, es intentar ganar, sumar de tres, que es lo que nos acerca al objetivo y lógicamente pues, pues, pues esa es la única, la única idea ahora mismo». Por su parte, Pacheta, también en rueda de prensa, se mostraba muy agradecido por los dos años y medio vividos en el Elche Club de Fútbol, con los éxitos de los ascensos a segunda y a primera división, pero dejaba muy claro que hoy lo que va a buscar es la victoria y conseguir el objetivo de la permanencia. El encuentro, eh, por todo lo alto, se va a disputar a las nueve en el Alcoraz, desde las ocho y media, lo vamos a contar aquí en la sintonía de Tele Elche, Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos eh, la ronda de noticias con Vicente Bordonado. El Tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Malbandía, continúa el tiempo invernal con lluvia de barro y bajas temperaturas en lo que llevamos de mañana, donde más se están concentrando las precipitaciones es en la franja litoral en Santa Pola casi 6 litros metro cuadrado, mientras que aquí en la ciudad, eh, cantidades que no han superado el medio litro metro cuadrado en el sur del Candelche, en pedanías como Valverde, por encima de los 3 litros metro cuadrado y en buena parte del territorio, cantidades que están rondando el litro metro cuadrado. En lo que resta de mañana, seguirá cruzando abundante nubosidad, no descartamos alguna precipitación de carácter débil, puntual e intermitente, pero sobre todo en el sur del Candaels y en la franja litoral. El viento en calma, puntualmente flojo de componente este a partir de mediodía, conforme vaya avanzando ya la jornada y sobre todo de cara a la tarde, apertura de grandes claros, viento flojo de sureste con el avance de la masa de aire cálido, que por cierto nos está aportando polvo sahariano en suspensión las temperaturas van a subir máximas que hoy van a rondar aquí en la ciudad los 16 17 grados en buena parte del territorio no pasaremos de los 17 18 grados mañana sábado más de lo mismo a primeras horas abundante nubosidad no descartamos alguna precipitación de carácter débil pero ya por la tarde alternancia de nubes y claros viento flojo de sureste temperaturas sin cambios significativos para el domingo ambiente mucho más soleado predominante cielos despejados aunque seguiremos viendo algún intervalo puntual de nubosidad con el viento flojo de poniente que finalmente va a girar a componente sur mañana o mejor dicho el domingo las temperaturas subirán por encima de los 21 grados y la semana que viene a partir del lunes volverán a bajar los valores térmicos lunes 17 grados martes 15 16 grados nubosidad en aumento el martes se podría escapar alguna precipitación de carácter Débil. Hasta luego. 101.4. Teleelch Radio Marca. Hola mundo. Somos Origen, el proyecto de sostenibilidad de la Alyub. Un plan inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ven y descubre que somos el punto de partida de grandes cambios. Próxima parada, la Alyub Destino Oasis. Descúbrelo en ccelalyub.com barra Origen. Lo hemos anunciado y vamos a terminar ya este programa en la recta final cuando son las 10 y 36 minutos de la mañana y tenemos 12 grados de temperatura. Vamos a terminar con la entrevista al senador y portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los oyentes de, de, de vuestra cadena y de vuestro programa. Ayer el presidente Chimo Puig, tenemos muchos frentes abiertos, vamos a ver si podemos en estos 20 minutos que nos quedan. Ayer el presidente Chimo Puig dijo que, vamos a, que se van a suavizar las restricciones, pero no hubo pues, respuesta a la petición de la hostelería. Seguirá cerrando a las 6 de la tarde, el toque de queda a las 10 y el cierre perimetral. Las, eh, ¿Es acertado este anuncio por parte del Gobierno valenciano? Vamos a ver, Ros. Eh, yo creo que esto hay que contextualizarlo eh, o hay que entenderlo en un marco mucho más complicado, más complejo y en clave nacional. Eh, el presidente del Gobierno dijo anteayer o ayer, si no recuerdo mal, que el día 10 de mayo eh, decae porque así lo ha firmado el estado de alarma. Con lo cual, sin estado de alarma, todas las restricciones actuales, muchas de ellas eh, que pertenecen directamente a una voluntad política, eh, van a decaer. O sea, es que jurídicamente no hay encaje para todo esto. Con lo cual, ¿qué sentido tiene? Eh, es la pregunta ¿no? que, que, te hago, que hago a los oyentes. ¿no? Seguir eh, con estas restricciones tan abusivas en algunos aspectos con respecto a la hostelería o, por ejemplo, al ocio, no, ocio nocturno, sabiendo que en prácticamente un mes o menos de un mes no es que vaya a haber unas restricciones mínimas, es que van a desaparecer porque no caben, porque jurídicamente no caben. O sea, creo que todo es un caos, creo que es todo un desastre de, tan, de tal magnitud eh, y, y, bueno, y al final la, la conclusión es que los únicos damnificados, en este caso, son los hosteleros, los hosteleros, en el, los del ocio nocturno, que están sufriendo la decisión política de un presidente, que es Puig, que no es capaz de alzar la voz, como otros presidentes de las comunidades autónomas del Partido Socialista, para poner un poco de sentido en todo esto. O sea, 9 de mayo, 10 de mayo, de que ha estado alarma, desaparecerá cualquier tipo de restricción, las perimetrales, las horarias, etcétera, y, en cambio, seguimos a, a, ahogando a la hostelería. O sea, es que no tiene sentido nada… Y, ...y es todo un verdadero despropósito. De momento hemos conocido la actualización... ...y nosotros seguimos teniendo una tasa de incidencia... ...al igual que la Comunidad Valenciana baja... ...por lo tanto debe imperar la prudencia... ...porque dicen que es demasiado pronto todavía... ...para ver cuál es la incidencia que va a tener... ...estas vacaciones que hemos tenido de Semana Santa... ...en el número de contagios. Nosotros estamos bueno. bien, pero el Hospital General de Elche... ...que llevaba dos días sin ningún paciente COVID... ...hoy mismo acaban de pasar ya la previsión... Y hay uno en planta. Ya empezamos. Eh, bueno, Ros, eh, estamos bien ahora. El día 31 de enero, Elche estaba en 2.200 casos por 100.000 habitantes. ¿eh? O sea, yo, yo creo, por los datos que hemos recabado y los datos que también me han facilitado desde, desde el Senado y desde el Ministerio, que Este ha sido la ciudad de España de más de 50.000 habitantes con mayor incidencia, eh, eh, eh, sin lugar a dudas, en todas las olas. O sea, viniendo, viniendo de ahí, pues hombre, cualquier noticia, por desgracia, es buena. Eh, es muy preocupante. Pero la, la, la culpa, pero la responsabilidad de que esta tasa vaya en aumento no es de la hostelería. O sea, no, no, no, no solo las terrazas, no solo los, los interiores de los bares, porque ahí está Madrid con una tasa muy, muy inferior a la nuestra que ha sido muy comprensiva eh, la propia comunidad autónoma con, con la propia realidad hostelera de, de, de, de comer y, y genera tanto empleo ¿no? a bueno, tantísima gente. Ya que estamos hablando de la hostelería, ¿ustedes estarían, están participando en la redacción de esa ordenanza que tiene que regular eh, la ordenación de las terrazas? En la peatonalización, en ese espacio peatonalizado de la corredora. Pero Ros, si nosotros, eh, a nosotros no se nos, con nosotros no se cuenta absolutamente para nada, nada más que para hacerse fotos. Si esto es una realidad indiscutible, o sea, nos enteramos de todo lo que el equipo de gobierno hace o bien por la prensa o bien tres semanas después a través de las actas de las juntas de gobierno. O sea, el ninguneo, el desprecio, el, el, el, el yo creo que incluso el sí desde la arrogancia, ¿no? Ese ninguneo absoluto que, que, que el equipo de gobierno que Carlos González procesa para con nosotros es sonrojante, es, es porque les recuerdo que la oposición solamente suma un concejal menos que ellos y, y, y, y el, el mismo número de votos, o sea que... Bueno, y con respecto a las terrazas, pues como en el seno del equipo de gobierno hay tanta tensión con respecto a esto, ¿no? Ya vimos hace dos semanas como Compromís y la señora Díez señalaba en concreto un negocio que iba a la Glorieta afirmando que que no iban a tolerar que se instalaran terrazas en la vía pública, luego el equipo de gobierno lo desmintió, en fin, eh, otro caos absoluto. Yo, yo creo que hay que compatibilizar eh, en la vía pública, como hicimos eh, en, nuestro, en nuestra etapa de gobierno, el uso de la vía pública, lógicamente, con también la generación de actividad económica y la generación de empleo. Y al final las terrazas pues generan actividad económica, generan empleo y también generan, eh, yo creo que un espacio social, ¿no?, que también forma parte de nuestra manera de tener la vida. Pero bueno, veremos a ver cómo termina esta, esta película, este nuevo episodio eh, Carlos González, Esther Díez, Felipe y todo su, en fin, su equipo. ¿Y saben algo de lo que realmente está ocurriendo con la empresa adjudicataria de las obras de Virgen de la Cabeza? Pues lo mismo. Lo, eh, llevan eh, llevan eh, prácticamente acumulados seis meses de retrasos, tenían que haber terminado en marzo, han terminado ahora, 300.000 euros nos ha costado virgen de la cabeza, eh, el propio pliego es un despropósito, una cera eh, va eh, alicatada, o sea, va, con, va terminada en mármol, travertino o algo similar, y la otra cera va en un fracasado de hormigón, fin. Han eliminado toda la, toda la hilera de aparcamientos, no se sabe bien cómo van a, cómo van a diseñar, porque aún no han asfaltado el, el carril bus. Bueno, pues desastre es de otro y esto forma parte pues, de una visión unilateral y, y profundamente ideologizada ¿no? de, de, la, de la gestión del tráfico sin contar con la policía, sin contar con la unidad de tráfico de la policía, sin contar, por supuesto, con la oposición y sin contar con nadie. Ustedes eh, han denunciado que ha habido caos eh, circulatorio por las obras del Plan Centro y las obras de asfaltado. Eh, ¿Piensan que el equipo de gobierno tenía que haber escogido otra fecha para esas obras de Vamos asfaltado? que Desde nuestro punto de vista, el equipo de gobierno va, va dando palos de ciego, ¿no? hablando coloquialmente. Ahora toca el plan centro, ahora toca los carriles bici que están relacionados con el plan centro, pero no exactamente con el plan centro. Recordamos que el famoso PMUS que, que es un, el plan de movilidad urbana sostenible, Que es el que en cierta forma parece ser, que no ha pasado por el Pleno, ¿eh? parece ser el que está marcando la agenda del equipo de gobierno, sobre todo del compromiso, que se encargó una empresa externa que nos costó más de 100.000 euros. Establece una serie de, de, de, pues eso, de, de áreas ¿no? que tienen que ser las peatonalizadas o que tienen que, ser las, que tienen que ser las que van a verse o donde se va a instalar en los carriles bici, Pero eso, a eso se suma este profundo dislate que el equipo de gobierno lleva con respecto al asfaltado. Asfaltar está bien. Pero hay que hacerlo con previsión. Es como los carriles bici. Nosotros no estamos en contra de los carriles bici. Lo que estamos en contra es de que se hagan de una manera tan unilateral y tan sumamente caótica. Que al final, ambos procesos coincidiendo... Claro, el asfaltado depende de vía pública. Los carriles bici, y en este caso virgen de la cabeza, dependen de otra área, que es la que lleva compromis. Al final, eh, desastre. Y no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Ayer, en los últimos días, las redes sociales llevan un clamor de Ilicitanos quejándose... Del caos circulatorio que estaba generando, pues eso, tener medias ciudad en obras, muchas de ellas sin ningún tipo de previsión. Y, y, y con respecto a, a los carriles bici, en ese famoso PEMUS, el Plan Movilidad Urbana Sostenible, que se encarga a una empresa externa, se establecen una serie de carriles bici, sobre todo en Carrús, Avenida Novela, etcétera, que el equipo de gobierno, a pesar de que lo establecía así el PEMUS y lo establece el PEMUS, aún no ha puesto en marcha. Nosotros lo denunciamos en octubre. ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque forma parte todo de esa política del cortoplacismo, del palo de ciego y de la falta de rigor que, en la que está instalado el equipo de gobierno. Ustedes también acaban de, hace unos días, usted concretamente acaba de pedir una, que se cree una comisión de expertos para evitar que las playas sigan sufriendo esa regresión. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, vamos a ver, es un hecho. Estuvimos en Arenales la semana pasada eh, hay, hay un tramo eh, en torno a, hacia el sur, mitad sur de, de la playa de Arenales, hacia más hacia el sur del, del propio hotel. Hay un tramo entre los edificios y la costa. Luego, podemos hablar de la ley del 85, de la ley de costas. Podemos hablar de, de, de, de lo que supuso en su momento construir edificios a pie de, de, de, de, de, prácticamente del de, litoral. Pero, bueno, esos edificios son legales... Los propietarios tienen su, sus escrituras y, y, y al final consiguieron, como tú bien sabes, con el deslinde, pues legalizar en cierta forma ¿no? sus viviendas. Pero lo cierto es, es que hay zonas de esa playa donde la distancia entre, entre el hormigón de, de finalización de la calle, sabes que son calles que terminan directamente la playa, Y la línea litoral es de tres metros, pero es que nos vamos al pinete y ocurre lo mismo. Y, y, y no se trata de cambio climático, como algunos dicen. Y el Mediterráneo no ha subido el nivel. O sea, esto no es un problema de, de, de subida de nivel. No, no, no se derriten los casquetes mediterráneos, eso no existe, ¿no? Eh, pero sí es cierto que el Gobierno de la Nación, a instancias de los ayuntamientos, debería poner en marcha una mesa de expertos para ver cómo se regeneran las playas y qué se tiene que hacer con respecto a la regeneración de las playas y la consolidación de las playas. Porque desde los años 80, y tú lo sabes, Ross, desde que se hizo sobre todo los espigones de San Juan y los espigones eh, que concluían gran parte de las obras del Puerto Alicante y Santa Pola, etc., apenas si sí se ha invertido en regeneración litoral y en regeneración de playas. Y luego aquí está el choque permanente ¿no? con los ecologistas que, que se oponen y, y, y sin, yo, yo creo que falta liderazgo, falta voluntad política y falta firmeza por parte de González. Pero es que esto es igual que luego hablaremos eh, con respecto a las ayudas del gobierno. Oiga, que con declaraciones institucionales que son papelitos, son papeles, ¿eh? que se aprueban en el Pleno y se remiten a la Administración pertinente, no se consigue nada que con decir que vamos a hacer o anunciar a Bombe Platillo siete veces lo mismo no se soluciona ningún problema de la Ciudad del Che. Con respecto al litoral, lo que me planteabas, hay que poner en marcha ya una comisión de expertos, ingenieros, arquitectos y urbanistas, y también eh, técnicos medioambientales, para ver cuál es la solución a las playas de la ciudad. Y esto es extrapolable al resto del litoral de, de, de la comunidad. Pero como no hay voluntad, pues al final nada. Insisto, los únicos damnificados, los vecinos y los, los usuarios, y en definitiva el municipio. Pues reconoce que con declaraciones institucionales nada se soluciona. ¿Y ustedes...? pues las, las sacan adelante en los plenos, la última, la del trasvase Tajo Segura, declaración institucional apoyando a los regantes. Ya hemos visto que se ha perdido la votación y hemos visto cómo ayer el sindicato central ya por escrito eh, remitía una carta al pe a Pedro Sánchez porque la ministra no quiere ni recibirlos diciendo que por favor no cambien las reglas de explotación del Tajo Segura. Pero usted es senador, Pablo, usted está en Madrid. ¿sí? Y su Partido Popular, eh, al igual que el resto de partidos, los representantes políticos de Madrid, de Castilla-La Mancha, no dicen lo mismo que los de Alicante. ¿Qué, qué puede hacer el Partido Popular? No, no, no, ¿Qué puede hacer ver, Pablo Ruz sí, con sí. respecto al eh, trasvase Tajo Segura? ¿Lo puede vamos mantener? A Aquí hay una a ley, salvo? que es la ley del memorándum que aprobó el Partido Popular. <ríe> Esto es un hecho. La ley del memorándum que regula la explotación del trasvase de la conducta Tajo Segura la aprobó el Partido Popular además poniendo de acuerdo a todas las cuencas y a seis comunidades autónomas, a la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, etcétera, a, a, a, o sea, y esto lo hizo el PP, No se nos puede olvidar. Y la ley se tiene que cumplir. Y contravenir la ley, vulnerar la ley es es, es un delito. Y es eh, en la actitud o es en el hecho o es en la acción en la que está actualmente el Ministerio de Transición Ecológica que no quiere recibir, eh, como bien has comentado a los propios regantes, a, lo, a, a, a los regantes que son en definitiva lo, lo, los que se encargan de la explotación de acuditos de Tajo segura. O sea, qui, quien rompe las la reglas del juego es el Partido Socialista, porque aquí el Partido Popular fue quien promovió esa ley memorándum gracias a la que tenemos, por encima de los 400 metros cúbicos entre Peña y, y Buendía, como bien sabes, garantizado el suministro de agua a nuestra tierra en función de los parámetros y de los, de los eh, intervalos y de, los, eh, pues eso, de, de las estructuras eh, hídricas que, que establece la ley. Quien está montando el lío, quien está generando dudas, Quien está en contra de ese memorándum es el Partido Socialista. Nosotros en Madrid lo hemos dicho, y en Castilla y La Mancha también, y en la Comunidad Valenciana también, y en Murcia, e incluso en Extremadura. Eh, nuestro, nuestro discurso es unívoco. O sea, que no entiendo... Eh, claro que, por supuesto, tenemos que hacer fuerza aquí en Madrid. Entonces, claro que lo hemos traído a, a, a reuniones eh, internas. Entonces, claro que genera esto debate, pero, entonces, pero ¿quién? Ruth, el, el PP dice usted que es coherente. No quiere que el trasvase Tajo Segura se recorte. Pero Eso. claro que no. Vale, el PP y, y, promovió y, y, la ley del memorándum en el año sí. 2012 y el PP quiere que se cumpla la ley. Vale, y esa ley esa... es la que nos permite beber y regar. Pero como esa ley se va a cambiar, ¿qué puede hacer el senador popular? Esa ley se va a cambiar porque el Partido Socialista y sus sí. socios la van a cambiar. ¿Y usted o sea, ¿qué, puede no hacer? El... qué puede hacer Hombre, para no, defender el territorio levantino? Nosotros no nos podemos encadenar, lógicamente, a, a la toma de, en entrepeñas buen día Pero sí que podemos, de, de, de forma en el Parlamento, y ya lo hemos hecho, porque hemos traído aquí al Parlamento ya dos mociones al, al, al Senado con respecto a la vigencia del, del memorándum. Y también se ha hecho en Cortes Generales. Y el propio Torlo Casado ha hablado, bueno, ha hablado constantemente de un gran pacto nacional de agua que blinde el memorándum. O sea, si tenemos agua, si tenemos eh, el riego garantizado, si tenemos el, el, el embalse de García Antón eh, lleno, es gracias a ese memorándum. Y el PP lo que tiene que hacer y lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es defender la ley. Si la ley se cambia es porque el Partido Socialista quiere cambiar la ley. Y el Partido Socialista es el partido en el que milita el señor alcalde de Elche. No vale de nada eh, promover una declaración institucional en el Pleno, pero absolutamente de nada si no es capaz de conseguir que sus jefes en Madrid eh, no mueva nada de lo que está contemplado en la propia ley. Pero es que Carlos González no tiene ningún peso, ninguna relevancia en Madrid. Lo podemos ver con esto, con la conclusión de la Ronda Sur, con la exclusión del calzado de, de los 11.000 millones de euros de las ayudas europeas. Es que es un suma y sigue. Es que lleva así seis años. Es que no pinta absolutamente nada. Y Soler tampoco. Y esto es un drama para la ciudad. ¿Y ayuda? Eh, eh, dice que las declaraciones institucionales no sirven, pero ¿ayuda en algo al debate político eh, ...o a la, a la ciudadanía... Eh, ...lo que ocurrió en el último pleno... ...en el que ni siquiera se pusieron de acuerdo... ...en algo que estaban todos de acuerdo... ...en esa declaración institucional... ...de apoyo al sector del calzado... ...que ahora también no, no, no, la, no. Necesita, la necesita... ...la sí, necesita también sí, pero, por... ...pero, por pero esto que no seguís. es así, Ros... quien ha, ha excluido al sector del calzado... ...de las ayudas de los 11.000 millones de euros... ...no ha sido el PP... ...ha sido el Partido Socialista Obrero Español... Con la, el ministerio correspondiente en cuya cúspide eh, en cuanto al consejo de Ministros, es el señor Sánchez. O sea, Sánchez ha excluido al sector del calzado. Y lo que nosotros decíamos, que fuimos los primeros en presentar esa moción, es que en el pleno, que es el foro, que es el lugar de debate de la gestión municipal, había que explicar… ¿Por qué habíamos llegado hasta aquí? Y sobre todo el Partido Socialista tenía que explicar cuáles eran los pasos que se estaban dando en los ministerios pertinentes para incorporar el, el sector del calzado y de componentes en las ayudas europeas. Uh -huh. Y eso solamente se puede hacer a través de una moción. Porque si se aprueba una declaración institucional, no hay debate. Nosotros decíamos, declaración institucional sí. Bueno, exhibimos unidad en torno a algo que es imprescindible. Pero además debate y para que haya debate tiene que haber moción, y además fue el partido popular el primero que presentó la moción, o sea al final el partido socialista ha llevado, como siempre hace astutamente y ojalá aprendiéramos un poco también nosotros de, de, de cómo son hábiles para llevar las cosas a su terreno, se han quedado en la forma y no en el fondo. ¿El fondo cuál es? El fondo es que el Partido Socialista ha excluido al calzado de las ayudas europeas. Eh, ¿le, parece, ¿Le parece a usted acertada la decisión del alcalde de realizar esa cumbre de alcaldes de las zonas zapateras para defender un sector que también está amenazado por ese incremento de los aranceles, por esos daños colaterales de la famosa tasa Google? Pues lo mismo, una declaración institucional parece ser, ¿no? Una declaración, un papel, que es fenomenal, muy bien, pero que esto no va de… que, que llegados a este punto de, de asfixia de las empresas, de límite eh, eh, en la situación y en la realidad económica del país y de la ciudad y del municipio, ya no valen cumbres. Y aquí el señor alcalde, el señor González, tiene que ir a Madrid y tiene que exigir y tiene que plantarse a la puerta del ministerio, que son los suyos, que son sus jefes, y decir que ya está bien del ninguneo. Ya está bien, de la, de, de, llevamos cuatro años esperando la conclusión del, del, del famoso parque empresarial, un papel que sea esa, que sea Confederación Hidrográfica, pero esto qué es, esta tomadura de pelo qué es. O sea, ¿pero para qué queremos tener un alcalde del mismo partido político que los que gobiernan en Madrid? O sea, no, no se trata, no, no se soluciona con cumbres, se soluciona con trabajo y con firmeza y con liderazgo, que es todo lo que. Es. González no tiene. Le han preguntado al equipo de gobierno por qué ese retraso casi ya injustificado de la ampliación del parque empresarial. Claro, pero en, la, la, bueno, en, el, en el 18 era esa, la, la Agencia Estatal de Servicio Aéreo, luego fue Confederación Agráfica de Júcar, luego fueron permisos y papeleo de la Generalitat. Oiga, Tenemos una ampliación del parque empresarial pendiente ya cuatro años, que se dice pronto, es, realmente son seis, siete años. Eh, y mientras tanto, eh, pues no, no fuga de empresas, sino empresas que directamente renuncian a implantarse en Eche porque no hay suelo, porque no tenemos suelo. Luego aquí ahora te hablará el señor González de, del Porta. De hecho, oiga, si no ha sido capaz usted de, de, de, de ampliar un parque empresarial que fue modélico, que promovió Diego Macías y sobre todo Manolo Rodríguez. ¿De quién me está, qué, qué me está hablando? Porque para hacer estas cosas, para conseguir las cosas, hay que trabajar y hay que dedicarle horas y hay que mmm, ser pesado. Uh -huh. Y hay que ser insistente, y es lo que González bueno, pues, pues nunca ha hecho y no está haciendo. Quedan pocos minutos para llegar a las 11, Pablo, y de los pocos doc documentos que ustedes solicitan y reciben, hay uno que hace unas semanas eh, pues ustedes se acusaron un poco más o menos después de leer ese informe que recibieron del equipo de gobierno a, al alcalde de haber cometido un presunto delito de falsificación documental. Que, con respecto a eh, las obras para tapar las catas arqueológicas, ustedes comprobaron que en el escrito que el Ayuntamiento remitió a la Consejería para conseguir por segunda vez la autorización para realizar esas, eh, esas obras, pusieron uh -huh. que la rescisión del contrato con la Partisa ya estaba resuelta. ¿Para ustedes claro. eso es un engaño? ¿Eso es una falsedad? Sí. Eso es una falsedad flagrante y, además, plasmada en un documento remitido al órgano competente de, de, de resolver qué se hacía con las catas. Bueno, con respecto a las catas podríamos hablar de muchas cosas también, ¿no? Es decir, se hicieron catas porque parece ser que había una especie de parque arqueológico debajo del mercado y, al final, las, las catas se han cubierto porque no hay nada de relevancia en el entorno del mercado ni tampoco en el subsuelo. Pero, bueno, dicho esto… El equipo del Gobierno remite un escrito a Consejería afirmando que la rescisión se, como que se, ha, se, ha, se ha completado, ¿no? se ha culminado. Y ni tan siquiera tenemos el famoso informe preceptivo del Consejo Jurídico y Consultivo con respecto a la rescisión. Es que luego la empresa ya ha anunciado, como tú comprenderás de mí, la empresa ni me va ni me viene. Yo lo que quiero es que salga haga el mercado porque hay que cumplir el contrato y porque no quiero pagar una indemnización como ilicitano. O sea, es que, es que la propia empresa ya ha anunciado que, además del Consejo Jurídico Consultivo de la... ...de la propia, en fin, la resolución... ...el documento resolutivo... ...ya ha anunciado que va a ir a los juzgados... ...oiga, usted no puede afirmar que se ha resumido un contrato... ...sabiendo que, uno falta documentación remitida por parte del Consejo Jurídico para saber la viabilidad o no de la decisión. Y dos, que la empresa que anunció que se, va, que se va, va a interponer una demanda contra el propio ayuntamiento por el incumplimiento de un contrato legal. ¿no? O sea, es, es todo, es que es un suma y sigue. Es, ya te digo, Ross, son tantas cosas, como decías antes de, de entrar en la antena, que, que no te puedo decir escándalo. ¿no? Pero vamos a, a, a desastre diario. Y al final, pues oye, eh, parece que al señor González y, y, al, y al equipo de gobierno, instalado en esa propaganda compulsiva, pues todo le repala y todo le da igual. Pues pues nada, pues, pues es, para eso estamos, para hacer oposición. Pues Pablo, no hay más tiempo. Muchísimas gracias y espero que puedas disfrutar de este fin de semana. Y de la mona, bueno. del lunes de mona que tenemos, es un festivo local y tenemos las restricciones más suavizadas. Bueno, a la espera de lo que ocurra el 9 de mayo, que se salta, directamente nos levantarán todas las restricciones sin ningún tipo de subida. Ah, bueno, un placer y, y buen fin de semana de lluvia. Gracias. Hasta luego. Gracias. 101.4. Telehealth Radio Marca.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 Pues quedan ya dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final después de entrevistar al senador y al portavoz popular Pablo Ruz para hacer ese repaso de la actualidad local. Nos han quedado muchos temas pendientes, pero tendremos ocasión de abordarlos en eh, las próximas rondas eh, de entrevista a los portavoces políticos. Nosotros vamos a utilizar los ritmos del otro lado del Atlántico, de los ritmos que mezclan muy bien el grupo musical colectivo Panamera, que con Valeria Castro han lanzado su despedida. Con la despedida de este grupo musical les decimos adiós, que disfruten de este largo fin de semana, que disfruten del lunes de Mona, de la festividad de San Vicente Ferrer. Nosotros volvemos... ...el martes 13 de abril.